Radio Show. Mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal, saludos a todos y a todas los que nos están sintonizando en esta noche. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y a través de Asaltomata Radio Rock.com con bases en Zaragoza, España. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show como todos los domingos. Así que. Gracias a todos los que nos han sintonizado domingo tras domingo y que comparten con nosotros esto que tanto nos apasiona, que le llamamos metal pesado. Hoy tenemos un programazo、eh, donde vamos a estar escuchando muchas cositas interesantes. Eh, como todos los domingos, los invito a que pasen a formar parte de nuestro chat en vivo a través de la plataforma de Heavy Metal Mansion. Lo único que usted tiene que hacer es conectarse con metalpr.com diagonal en vivo y ahí usted pone su nickname y automáticamente entra a la plataforma para que pueda compartir con los. Eh, Demás muchachos que están allí comentando y compartiendo Opiniones, no solamente durante nuestra transmisión, sino durante toda la programación de Heavy Metal Mansion, incluyendo La nueva lechonera del rock, que es lo que viene después de nosotros. Así que, bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Continuamos en cuarentena, continuamos encerraditos. Eh, la mayoría de nosotros,、eh, así que, como todos los domingos, le digo lo que tratamos durante este periodo es de compartir con ustedes eso que tanto nos gusta si nos apasiona, que es el heavy metal, durante dos horas para entretenernos y distraernos un poco. Del de,、eh, e encierro, el aburrimiento, ¿verdad? y algunas personas se nos desesperan, se nos deprimen y se nos ponen ansiosos. Entonces, tratamos de aportar nuestro granito de arena haciendo lo que tanto nos gusta. Ok, así que nada, vamos para encima y vamos a echar para adelante. Hoy、eh, tenemos un programa especial、eh, porque, además de、eh, los clásicos tradicionales, Eh, nuestros、eh, bloques de metal en castellano y de la nueva generación. Hoy vamos a estar rindiendo homenaje a quien en vida fue Arturo Wizard. Arturo Wizard fue el cantante de la legendaria banda mexicana Luz Bell, que más adelante tuvo su propia versión de Luz Bell. Tuvo una carrera como solista, además de participar de otros proyectos. Arturo Wizard es considerado como, si no la más grande, una de las voces más grandes y más importantes del heavy metal en México y una de las voces más importantes del heavy metal en castellano a nivel mundial. Así que hoy vamos a estar rindiendo homenaje y entre bloque y bloque vamos a estar escuchando、eh, algunos temas de las diferentes、eh, eras y etapas de Arturo Wizard. ¿okay? Así que eso es lo que tenemos hoy como parte de nuestro programa, rindiendo tributo a Arturo Wizard. Pero ya comenzamos. Comenzamos con nuestro despegue y comenzamos con nada más y nada menos que con la banda Ryot. De su álbum Unleash the Fire del 2014 estábamos escuchando Ride Hard the Free. Un temazo de un excelente álbum de Ryot. Así que con eso quisimos comenzar la noche. Pero nada, vámonos, vámonos rapidito con nuestro primer bloque de la noche. Y nos vamos a ir con casi nada, con el homenajeado de esta noche. Y vámonos con el señor Arturo Wizard cuando estaba en la versión original de Luzbel, con uno de los grandes éxitos recordados por esta banda. Aquí tenemos a Luzbel. Pasaporte al infierno. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para aquellos que nos sintonizan un poco más tarde, les está saludando su amigo Dark Neruda. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com. Y estamos en otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy rindiendo tributo a Arturo Wizard, ex cantante de Luzbel y otros proyectos más legendarios de México. Y eso que comenzamos en nuestro primer bloque, pues precisamente era eso. Estábamos escuchando a la banda Luzbel、eh, de su álbum Pasaporte al Infierno de 1986. Estábamos escuchando precisamente legend ese legendario tema, pasaporte al infierno, que siempre identificó esa era de Arturo Wizard con Luz Bell. Me parece que es un consenso entre pues, los seguidores del metal en español y, sobre todo, los seguidores de Luz Bell, de que Luz Bell probablemente tenía todos los ingredientes. Eh, y la calidad para convertirse en una de las bandas más importantes a nivel mundial del metal en español.、Eh, tenía todo lo que probablemente necesitaba una banda musicalmente hablando para estar al nivel de Rata Blanca,、eh, Malón, Tren Loco, Aarón Rojo, okay, cualquiera de estas bandas.、Eh, Luzbel tenía. El calibre para haber llegado. Sin embargo, por diversas circunstancias de la vida que no vamos a entrar en detalle aquí, pues lamentablemente Luzbel no trascendió más allá de lo que debió haber trascendido y de alguna manera se quedó medio encapsulado en el área de México、eh, y aunque sí ha sido reconocido por los diferentes,、eh, las diferentes industrias de la Del metal en español en diferentes partes del mundo, pues realmente no trascendió como todos opinamos que debieron haberlo hecho.、Eh, y es una lástima, ¿no?、Eh, sobre todo esa primera era de Luzbel con Arturo Wizard, que fue extraordinaria. Corta, pero extraordinaria. Así que estábamos escuchando Pasaporte al Infierno. Bien, lo próximo que escuchamos después de Luzbel era la banda Crimson Glory,、eh, que recientemente, esta semana,、eh, su ex cantante Midnight, que、eh, también pasó a otra dimensión hace algunos años, pues cumplía año, entonces estábamos recordando a Crimson Glory. De su primer álbum, de su álbum debut de 1986, estábamos escuchando el tema Queen of the m a s q u e r a d e uno de mis temas favoritos de ese álbum. Y cerramos nuestro bloque con unas chicas que han estado en la palestra durante esta semana por el despelote que se ha formado y la desintegración. De la banda brasilera Nervosa.、Eh, por alguna razón que nadie ha entrado aún en detalle, pues tanto Fernanda Lira como la baterista de Nervosa han decidido abandonar la banda. Por su parte, la guitarrista ha dicho que ella va a continuar con la banda, así que. Ya veremos una nueva versión de Nervosa. Y todo parece indicar que, aunque no se ha confirmado, pues la ex baterista de Nervosa y Fernanda Lira van a estar juntas en un, un proyecto que、eh, ella misma ha mencionado, pero no ha dado detalles. Así que vamos a ver qué pasa con las chicas de Nervosa. Lo que sí sabemos es que estábamos escuchando de su álbum Agony del 2016 el tema Arrogance. A mí me gustaban las muchachas de Nervosa. Alguna gente las criticaba, pero lamentablemente en nuestra escena metal,、eh, si hay algo por lo que se caracteriza, es porque los críticos son de profesión.、Eh, Nervosa quizás no era la mejor ni la más grande banda de Trash. Pero、eh, lograron cosas que en Brasil, que es un lugar donde hay bandas excelentes y extraordinarias, no habían podido lograr. Otros dicen que、eh, lograron las cosas que lograron por el hecho de que son bonitas o su apariencia física. Entonces, mi gente,、eh, para tener éxito, pues no se puede ser bonito y no se puede estar bueno, o sea que. Bruce Dickinson logró con Iron Maiden lo que logró porque era un rubio lindo. Y me imagino que los diferentes artistas、eh, que han logrado el éxito, pues lo han logrado porque son gente bonita. Vamos, Nervosa tenía lo suyo. No era la mejor banda del mundo, pero tenía lo suyo. Y le deseamos lo mejor a ambos proyectos, ok. Así que, nada, vámonos con nuestro próximo bloque de la noche. Y nos regresamos con el señor Arturo Wizard, pero esta vez nos vamos. Con una propia versión del Zulus Bell. Aquellos que han seguido la historia saben que una vez Arturo Wizard abandona a Luz Bell, entran en un conflicto con Greña, s que es el guitarrista de Luz Bell,、eh, por el nombre de la banda. Y、eh, al fin y al cabo, Greña s se mantiene con el nombre original, pero Arturo Wizard lo que hizo fue que alteró. El nombre manteniendo básicamente、eh, casi igual, y lo que hizo fue que le añadió una V, y eso cambió completamente el producto. Así que de la versión Luzbel de Arturo Wizard, nos vamos a ir a su álbum Evangelio Nocturno de 1998, el tema El Hambre. y e u l radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com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 Hoy en programazo especial dedicado a la trayectoria del señor Arturo Wizar, d ex cantante de Luzbel. Y estábamos escuchando en este pasado bloque el tema El Hambre. Este tema、eh, es del álbum Evangelio Nocturno, grabado en 1998. Y esto es de la versión. De Luzbel de Arturo Wizard. Como les dije ahorita, Arturo Wizard entró en un conflicto con el señor Greñas, guitarrista de Luzbel.、Eh, y al separarse de la banda, pues tenían una disputa por el nombre. Cosa que el señor Greñas terminó、eh, con el nombre original. Y Arturo Wizard lo que hizo fue que alteró. El nombre Luz Bell, añadiéndole una V, y básicamente con esto、eh, tuvo una era、eh, con su propia alineación musical,、eh, grabando excelentes álbumes, excelentes discos, y uno de ellos fue el álbum Evangelio Nocturno. Ese tema que estábamos escuchando era el hambre, tema bastante oportuno. Para muchos lugares en este momento de la historia. Bien, lo próximo que escuchamos después de Luzbel era、eh, lo más reciente de la banda Cityton Gold, que acaba de lanzar un discazo que se llama Forever Black, y de ese álbum estábamos escuchando el tema The Fire Divine. Este disco está muy, muy bueno. Después de、eh, varios años que City Don't Go, pues no nos hacía、eh, un disco. Aunque recientemente sí se lanzó un álbum en vivo. Muy bueno, dicho sea de paso.、Eh, pero Forever Black es un excelente álbum. Así que siempre es bueno、eh, ver bandas legendarias. Grabando nueva música, nuevas producciones de esta calidad. Bien, y cerramos nuestro bloque de esta noche con nada más y nada menos que con Warlock, la gran banda de donde sale nuestra mimada Doro Pesh, de su álbum t r i u m p h a n d Agony de 1987. Estábamos escuchando el tema I Rule the Ruin. Un temazo de un excelente álbum de Warlock. Así que eso era lo que teníamos en este bloquecito medio clasicón con cositas nuevas. Bien,、eh, vámonos ahora con nuestro tradicional bloque de metal de la nueva generación. Y hoy tengo cositas nuevas aquí、eh, en el、eh, bloque de New Wave of Traditional Heavy Metal.、Okay? Bien,、eh, haciendo un poco de research y buscando un poco por ahí, descubrí esta banda que no sé por qué no la había escuchado antes. Esta banda viene del Perú y se llama Blizzard Hunter. Es una banda increíblemente espectacular. Tiene un cantante que simple y sencillamente es una bestia vocal. Y los músicos no se quedan atrás. Pero si musicalmente son extraordinarios, las producciones son buenísimas. En términos de sonido, de ingeniería, acaban de lanzar un EP. Donde、eh, tres de sus temas son cover, y los covers son nada más y nada menos que de Queen's Ride y de Loudness. Entonces, tienen también un cover de Kiss、eh, y tienen unos, unos tres temas originales. Pero en el 2015 lanzaron un álbum que se llama Heavy Metal to the Bane. Que para mí es un discazo de cuatro pares. Y quise compartir con ustedes en este bloque de la nueva generación. Los voy a dejar con Blizzard Hunter. <risa> Hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Estoy acentrando, gente, miren cómo esto está, vamos a romper el hoy. Aquí en、Ahora、el this is the Metallica vamos this is style. cómo récord hoy Policía. Now Metallpr.com family a aquí San Juan ¡Vamos ¡Vale, probar! La máxima concentración en la historia del heavy metal s también pues t o señores el metal no está muy a t o participación activa en los eventos Primer encuentro metalero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 Heavy Metal m a n s i o n pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Ay, mi madre. Eso que estuvimos escuchando, mi gente, era nuestro tradicional bloque de metal de la nueva generación. Hoy les traje tres bandas que nunca había、eh, compartido con ustedes acá. Y como les dije. Eh, de estas tres bandas,、eh, pues hay una que simple y sencillamente me impactó y me sorprendió muchísimo. Y es la banda Blizzard Hunter, que estuvimos escuchando de su álbum Heavy Metal to the Vane, que del 2015 escuchábamos el tema I'm on my way. Esta banda es del Perú. Esta banda tiene dos álbumes. Este es su primer álbum. En el 2019 lanzaron un EP. Y también tienen un disco en vivo que suena súper, súper brutal. Así que, aquellos que le interese,、eh, búsquelo. Están en YouTube, tienen varios videos, no solamente en vivo, sino、eh, videos oficiales.、Eh, Blizzard Hunter, una banda del Perú que simple y sencillamente es magistral. Después nos fuimos con una banda francesa que se llama Existence y de su álbum Breaking the Rock de 2016 estábamos escuchando el tema Heavy Metal Fury. Esto es una banda ahí que se pasea entre el heavy metal y el glam, eh, pues, eh, pero suenan bastante bien. Me gustó mucho la p o n c h a e r a de su música y su álbum está bastante bueno. Y cerramos nuestro bloque con una banda de Italia que se llama Black Phantom. De su álbum Zero Hours i Now, de ahora del 2020, recién sacadito del horno, estábamos escuchando el tema Redemption. Es una banda que me gustó mucho, mucho, mucho porque. El sonido de sus guitarras y la estructura de la música me recuerda a bandas como Grand Magus. Pero a la misma vez, cuando escuchamos su cantante, el cantante me me tiene e e s t este delivery tipo Bruce Dickinson. Pero cuando comenzó, el Bruce Dickinson jovencito.、Eh, No es que canta igual que él, pero cuando escucho la manera en cómo、eh, dirige su melodía, pues me da ese trasunto. Entonces es como una combinación bastante interesante. Son bandas de la nueva generación, bandas que a l g u n a s de ellas todavía les falta, ¿verdad? Pero Black Phantom me gustó mucho. Una banda de Italia y su álbum se llama Zero Hours Now y el tema se llamaba Redemption. Ok, así que ahí teníamos tres bandas para las personas que、eh, tienen la mente un poco más abierta para buscar cosas nuevas. Pues aquí les tengo estas tres opciones. Ok, muy bien. Vámonos entonces con nuestro tradicional bloque de metal en castellano. Y aunque la realidad es que estamos escuchando temas en castellano de Arturo Wizard desde que comenzamos el programa, pero nuestro bloque no podía faltar. Y nos vamos. Eh, precisamente eh, con cuando Arturo Wizard se va a solista a hacer su carrera bajo el nombre Wizard, y en 1988 graba el álbum Pecado Capital de ese álbum. Nos vamos a ir con el tema, Pecado Capital. No d e s e a s a la mujer de tu prójimo, hijo gran señor, y evitarás que tu fuego reviente y al sol. s た ó n、no、Pecado capital. ペカゴ a p e c a d o カ capital、えー、そぼか、このまま、そぼ o そぼか、そぼか、そぼ c i o か、a pecado capital. か、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、o ぼか、そぼか、o ぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、そぼか、c ぼか、そぼか、そぼか、o s か、そぼか、そぼか、そぼか、そ どうして ピタゴラピタ、エスチュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、カュー、チュー、チュー、チュ We are back, people. We are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y estábamos escuchando nuestro tradicional bloque de metal en castellano. Aunque hoy la mayoría de mi programa se me ha ido en castellano, ya que hoy estamos rindiendo tributo a la leyenda del heavy metal mexicano. Arturo Wizard. Y en este、eh, bloque quise comenzarlo、eh, con un tema de cuando Arturo Wizard decide hacer su carrera solista, ya no bajo el nombre de l u s Bell, sino bajo el nombre de Wizard. Y en 1988 graba el álbum Pecado Capital, que se convirtió en uno de los álbumes más importantes de su carrera solista. Así que de ese álbum nos fuimos precisamente con el tema del disco Pecado Capital. Un temazo brutal de Arturo Wizard y su alineación de ese momento. Lo próximo que estuvimos escuchando es la banda l a n z e m Esto es una banda de Venezuela. De su más reciente álbum del 2018 que se llama Vence tus miedos. Estábamos escuchando el tema Espíritu Libre. Un bandón de cuatro pares de la República Bolivariana de Venezuela. Una banda buena, buena, buena. Y cerramos este bloque con otro de los proyectos en los que estuvo involucrado Arturo Wizard. Y estábamos hablando de la banda Raxas. En 1994, Arturo Wizard graba con la banda Raxas un álbum que se llama Esclavos Eterno. Y de ahí graba una canción que ha tomado mucha notoriedad、eh, en estos momentos donde se anunció su muerte. Porque este tema él describe lo que él haría. El día que él muera. Y ese tema se llama El Funeral. Así que del álbum Esclavos Eternos del 94. Teníamos a Arturo Wizard con Raxas. Y el tema Funeral. Así que ya、eh, tuvimos pues.、Eh, este bloque de metal en castellano. Bueno, mi gente, no se olviden que Heavy Metal Bunker Radio Show se transmite todos los domingos. A las 6 de la tarde, hora de Texas. 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 1 de la mañana, hora de España. A través de metalpr.com. Y luego retransmitimos a las 10 de la noche, hora de Texas. 11 de la noche, Hora de、eh, Puerto Rico, 5 de la mañana, hora de España. Así que si usted por alguna razón no nos puede sintonizar a través de metalpr.com a las 7 de la noche, pues lo puede hacer a las 11 a través de asaltomatarradiorock.com.、Eh, próximamente, durante esta semana, vamos a estar. Eh, reactivando Heavy Metal Bunker Review con unos reviews de algunos discos que acaban de salir. Lamentablemente, pues con este lockdown, Pues no hay conciertos que podamos reseñar, pero sí nos vamos a hacer alguna reseña de algunos álbumes que han salido recientemente. Así que esté pendiente, búsquenos en YouTube. Heavy Metal Bunker Review. Suscríbase y m a r que la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que hagamos nuestras publicaciones. Así que vámonos con nuestro próximo bloque y nos vamos con nada más y nada menos que con nuestro homenajeado de la noche, Arturo Wizard y su propia versión de Luzbel del 2007 del álbum Tentaciones. Vamos a escuchar el tema. Estigma, no Aquí estamos después de ese bloque t a z o que acabamos de lanzar y compartir con ustedes. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Este bloque lo comenzamos、eh, con Arturo Wizard y su versión de Luzbel. En el 2007 lanzan un álbum que se llama Tentaciones. Y estábamos escuchando el tema Estigma. Un temazo, es un muy, muy buen álbum.、Eh, Tentaciones del 2007. Bien, después de eso nos fuimos con la banda Satan's Hose. De su álbum By the Hand of the Devil del 2011. Estábamos escuchando precisamente el tema By the Hand of the Devil. Un bandón s a t e n h o u s en e la voz de Harry c o c h l a n un cantante espectacular. Después nos fuimos con la banda alemana Rage, de su álbum Perfect Man de 1988. Nos fuimos con el tema Wasteland. Ese tema、a、Perfect Man me recuerda mis años de universidad. Cuando andábamos con nuestro Walkman de cassette, y precisamente yo tenía ese álbum Perfect Man que lo quemé, quemadito, quemadito, de tanto que lo escuché. Es uno de mis discos favoritos de Rage, Perfect Man. Excelente, un clásico de 1988. Y no menos clásico fue con lo que cerramos este bloque con la leyenda del heavy metal británico Judas Priest de 1990, Painkiller. Un álbum de cuatro pares de una de las más grandes bandas que ha dado el heavy metal en la historia. Así que teníamos ese bloquetazo. Eh, ready para ustedes. Bueno, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena se agotó y el lechón atómico está haciendo fila porque viene calgadito, calgadito con la nueva lechonera del rock que tiene más cadenas que un camión de caña. Está encadenado por todas partes del mundo. Cadenas por aquí y cadenas por allá. Lo que quiere decir es que Heavy Metal Mansion Metal PR.com no solamente se escucha aquí, sino que su programación se escucha en muchísimas partes del mundo. Así que enhorabuena. Bien, mi gente, eso era todo lo que teníamos. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy, a los que me han escrito en mi WhatsApp. A los que he podido、eh, saludar a través de Facebook, muchas gracias por su sintonía.、Eh, el domingo que viene regresamos a la misma hora, 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 1 de la mañana, hora de España, a través de metalpr.com. Después retransmitimos a las 10 de la noche, hora de Texas, 11 de la noche, hora de Puerto Rico. 5 de la mañana, hora de España, pero a través de asaltomatarradiorock.com. Esto es lo que tengo para ustedes, mi gente. Que tengan una excelente semana. Que la cuarentena、eh, no les afecte mucho. Aquellos que tienen que ir a trabajar, vayan a trabajar con todas las precauciones necesarias. Y aquellos que no tengan que salir, por favor, quédese en casa. Esto no ha acabado, independientemente de lo que digan los gobiernos y de lo que diga el comercio. Manténgase protegido usted y su familia. Nosotros nos vamos escuchando la próxima semana a la misma hora en Heavy Metal Mansion, Heavy Metal Bunker Radio Show. Me despido. Y no me quiero despedir sin antes dejarlo con un temazo de la banda de Perú Blizzard Hunter de su EP del 2019 A Lesson in Time. Un cover de Queen's Ride. Y esto es Queen of the Ride. Hasta la vista, baby.